Bueno, ha sido un encuentro en el que como gobierno hemos hecho una nueva propuesta salarial, hemos mejorado la propuesta de la anterior reunión, eh, yo creo que esta es la octava reunión de paritaria, lo que quiere decir que tanto gremio como gobierno hemos apostado al diálogo y en esta reunión hemos ofrecido un, una mejora de dos puntos en relación a la anterior oportunidad con lo cual quedaría conformado un aumento este, con un 13% este, con el mes de marzo, a pagar con el mes de marzo, decía retroactivo a marzo, eh, un 4,5% en el mes de junio y un 5,5% en el mes de septiembre. Y de ese modo este, se lo hemos hecho saber al gremio, que bueno, ha recibido la propuesta para llevarla a consultar a las bases. Bueno, ¿qué pasa con los días de descuento? Bueno, nosotros teníamos ya eh, muy claro en, el, en la reunión anterior este, muy claro y muy firme nuestro posicionamiento respecto de que los días de paro son días que descontaremos estamos en esa misma posición, en eso no nos hemos movido y lo haremos este, teniendo en cuenta eh, los días de paro del mes de marzo pues los días de paro del mes de abril el gremio ha ofrecido recuperarlos hemos tenido disidencias respecto del modo en que se recuperarán pero sí una postura común respecto de que sí se van a recuperar. Entonces, los días de abril se recuperarán, los días de marzo serán descontados. ¿Ya con este sueldo se descuentan los de marzo? No, no podemos hacerlo con este sueldo, eh, digamos, eh, teniendo en cuenta que nuestro posicionamiento era de acercamiento a, a, la, a la situación que el gremio nos planteaba, con lo cual lo haremos este, descontando eh, por, por, o sea, cada mes un día. Con lo cual, si cada mes descontamos un día, para no, que no sea esto un impacto muy fuerte en el salario, deberemos hacerlo recién desde el mes de mayo. ¿Y por qué esa diferencia de descontar un mes y recuperar el otro? ¿Por qué no recuperar todo? Bueno, la verdad es que es un posicionamiento que tiene que ver con que nosotros no queremos dejar este, esta situación como si nos diera lo mismo que existan o que no existan los paros. O sea, no, no nos da lo mismo, el gremio no accede a recuperar con días que estén por fuera del calendario como son los sábados, recién hemos discutido sobre ese punto. Entonces, bueno, nosotros lo que queremos dejar muy claro a la población es que los días de paro son días que no se van a abonar, porque no nos resulta indiferente que ocurran. Entonces, esta es la situación a la que hemos llegado con gran voluntad negociadora por parte nuestra y también por parte del gremio, hay que reconocerlo. ¿Cuándo se vuelve a trabajo? Ah, bueno, si la propuesta es aceptada, simplemente la Secretaría de Trabajo la homologa sin necesidad de una nueva paritaria. Si no fuera aceptada, seguramente el secretario Lucas Pica nos estará convocando. Sigan sí. con la liquidación ya para, para el aumento con el sueldo de marzo? Estamos viendo, porque estamos muy cerca de la liquidación, es posible que debamos atrasar un poco el cronograma de pagos, pero estamos intentando que sí lleguemos con la liquidación. Vamos a ver.